Justamente ayer, cerca del mediodía, lo que pasaba en el Consejo Deliber Deliberante es que se reunió la Comisión de、eh, Obras Públicas,、eh, encabezada por Lucas Ovejero, el concejal del oficialismo, para tratar varios temas. Entre esos, nos parecía el más importante, es el proyecto o los tres proyectos del Ejecutivo para el desembarco de Clarín aquí en la ciudad de Santa Rosa. Pasaron cosas ayer y, sobre todo, este, para tener precisiones, hablamos unos minutos con Lucas Ovejero. Lucas, buen día. Mauro de Radio Kermeste saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. ¿Cómo estás? A p a r a g o a y a todos o s o Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno,、eh, no, nosotros. Por no, por favor. Nosotros lo ponemos así en título como el frisado del desembarco de Clarín que hizo el Consejo. o q u é pasó ayer? Y darnos algunos detalles de las discusiones que se dieron respecto a este proyecto que se trató ayer. Bueno, Mauro, vos, como vos dijiste, es un título que, que, no, que no es lo que nosotros planteamos:、eh, no es frizar un, un proyecto, una ordenanza ni nada por el estilo, algo enviado por el Ejecutivo. Lo que nosotros planteamos es estudiarlo por una cuestión que son tres proyectos importantes que, que, sirven, que son para la, los vecinos de la ciudad de Santa Rosa. Que puede servir para un servicio que están planteando mejor. Y bueno, nosotros en realidad tenemos que ver、eh, los pros y los contras y tenemos que escuchar, pensamos nosotros, en escuchar、eh, a, la, a las personas que realmente tienen que ver con, el, con, con todo este tema y, y bueno, y asesorarnos, que es lo más importante. Por eso no es que lo frisamos ni nada por ti, o sino que lo、eh, planteamos de estudiar. Después, bueno, una. Posición de la, de la UCR de mandarlo a Chirvo, que también eso lo vamos a tener que estudiar, porque según ellos lo que plantean en la ordenanza que se le dio a la facultad en el año 99、eh, al intendente para poder、eh, él tomar la decisión de, de, de poder él ser el que saque la, el tema ese. Pero bueno, lo que nosotros planteamos es estudiarlo.、Eh, la posición planteaba eso, que no era un. La, eh, vinculante a la al, al consejo deliberante entonces bueno quedamos en la próxima comisión lo, lo vamos a tratar si es vinculante si no es vinculante、eh, haremos lo que tengamos que hacer mandarlo a, al ejecutivo y si es vinculante bueno nos tomaremos el tiempo necesario para escuchar a todos los actores para que puedan、eh, expresarse y darnos la opinión、eh, qué beneficio puede llegar a traer eso La inversión que puede llegar a traer eso y, y, y también qué, qué costo puede pagar en ese caso también、eh, los otros actores que p u e d e ser c o o p e r a t i v a que es un poco lo que nosotros también le planteamos, la necesidad de los vecinos. ¿no? Bien, o sea que todavía hay una posibilidad que el Consejo devuelva este proyecto al Ejecutivo. Mira, es, es un tema al estudio, porque en realidad nosotros, por lo que vemos, no creemos que sea así. Creemos que nosotros tenemos la facultad de, de, de estudiarlo como、eh, que es lo que, la discusión que un poco se, se manejó ayer en la comisión.、Eh, por algún, en algunos momentos la UCR dice que el, el intendente se toma facultades que tiene que tomar el Consejo Deliberante y cuando el intendente pasa para que el Consejo tome las facultades o toma las decisiones o lo plantee o lo estudie,、eh, te dicen que no, que no es facultad del Consejo Deliberante, que es.、Eh, Que es una decisión que tiene que tomar el intendente. Por eso nosotros lo queremos tomar con seriedad y queremos estudiarlo como realmente se tiene que hacer. Claro. Si alguien está mirando de afuera esto, Lucas, podría decir tranquilamente que el Ejecutivo y el Legislativo de la Municipalidad se está tirando la pelota entre uno y otro. No, no, no. no. Nosotros lo tomamos con responsabilidad el estudio. Nosotros, el intendente.、Eh, por una cuestión de que cree que la facultad delegada la tiene que tomar el Consejo Deliberante, pasó el pedido de, de, de extensión de cableado de, de telefónica, que es un pedido que hace el Telefónica, entonces él、eh, lo pasa porque él cree que lo que tiene que tomar la decisión es el, el, el Consejo Deliberante. Entonces nosotros con, con la realidad lo estamos estudiando, lo, lo, lo veníamos, entraron los, los tres proyectos y lo empezamos a estudiar. y queríamos hacer las consultas l o que plantearon esa situación de que no es facultad del consejo l e verante fueron los concejales de la u c r por e s o te digo, hay algunas contradicciones porque en algunos momentos cuando plantean que el intendente no no manda las cuestiones al consejo l e verante que dice que no tomará que, que no toma que nos toma que nos pasa por arriba y en otro momento dice que es, que es decisión del intendente que, que tiene que tomar Claro. Hay facultades distintas. Claro, están diciendo que no, no nos tienen en cuenta y cuando nos tienen en cuenta se lo pateamos para el intendente. Claro, y yo creo que <risa> un poco lo que planteaba la c o n c e j a d a del PRO creo que es un tema de una inversión importante que, que coincidimos todos que sí, que es una inversión grande. Y que está bueno que podamos estudiarlo y podamos escuchar a todas las voces que realmente sean la s interesada s en este tema, ¿no? Claro. Cuando hay inversión grande, habitualmente hay lobby. ¿Vos crees que hay lobby para Clarín dentro del Consejo? No, no, mira, yo no, no. Por lo menos de parte nuestra, no, ningún tipo de lobby ni nada por el estilo. Nosotros lo único que no entraron son los tres proyectos girados del Ejecutivo, que fue un pedido、eh, del mismo. De telefónica, y bueno, y eso lo, como cree es que es facultad del consejo, el intendente lo, el intendente lo giró. Pero me, a ver, si hubiera lobby, no estarían diciendo que esto tiene que salir ya o tendría que haber otras cuestiones. Y, y en ningún momento nadie nos no está apurando para sacar este tipo de proyectos, a partir de lo que、no、está más.、Eh, creemos que hay que estudiarlo con seriedad, hay que escuchar a, todas las, a todos los actores, hay que escuchar a la cooperativa, a San Paco, a el Patela, a todo. A ver cómo, cómo viene, y también creemos que los vecinos, también hay que escuchar a los vecinos que plantean que, que, que necesitan servicios、eh, eficaces. n o Entonces, bueno, también hay que hablar con, con esos actores que, que son los que vendan el servicio para plantearle lo que están planteando los vecinos para que también inviertan en la ciudad. Claro,、eh, igualmente servicios eficaces、eh, pueden tener a través de la cooperativa. No necesariamente por e s a v e digo, sí, sí, por eso, por eso, por eso, por eso nosotros estamos hablando, la idea es que charlar también con la cooperativa para que, que siga brindando más servicio y que pueda llegar a todos los lugares como está llegando. Claro. Nosotros,、eh... a ver, si vos me p r e g u n t á s a mí,、eh, yo soy un defensor de la cooperativa, como que no,、eh, hasta más es, creo que somos、eh, poco s los que fuimos a votar, pero fuimos, somos los que, los que siempre acompañamos. Eh, en la, a la hora de, de, de que, que la cooperativa siga manteniendo todos los servicios, ¿no? yo te quería preguntar también, Lucas, respecto a, este, a la situación que hay dentro del consejo,、eh, dentro de los bloques, porque vos planteabas el oficialismo quiere estudiarlo, la UCR lo quiere archivar, pero el PRO,、eh, tengo entendido que quiere que esto se trate. Se trata en este, en este sentido de, de, también de estudiarlo, ellos no plantearon de tratarlo ya en este momento, ¿eh? no, no. ellos dijeron también, el PRO planteó de la, la posibilidad de que, que vengan todos los actores, si es facultad de, de, del Consejo d l i b e r a n t e porque también ellos no, para eso tampoco no, no, no, no lo habían estudiado de esa forma que no era vinculante al Consejo,、eh, planteaban de la necesidad de escuchar a, todo, a todos los actores, también no, no, no, no se cerraban de decir ya lo tenemos que tratar. e No apurarlo, que, dicen. No, no, exactamente. Mira, yo te digo de, de, de, para que saque cualquier tipo de duda:、no、hay ningún, en ningún momento, en ningún lado, salió como que, que esto hay que tratarlo ya. Bien, o sea, sin apuro. Sin apuro. Bien, y esto de no tratarlo ya puede, puede, puede que, puede que quede para el año que viene. ¿Cómo, cómo? Esto de no tratarlo, no tener apuro para tratarlo desde el Consejo, puede que no, se yo, trate el año que a viene. Ver, hay, vari hay varias comisiones más que se puede tratar. Hay lo que hay que, primero hay que evaluar si es facultad ahora, lo que planteaban los c o n c e j a l e s del AUCR, si es facultad de, del Consejo Deliberante para tratarlo. Eso es lo que estamos empezando a estudiar y estudiar el proyecto. Y después ahí evaluaremos si es facultad nuestra de convocar a, lo, a los actores para que puedan venir y desplazarse. Primero a Telefónica para ver qué, por qué,、eh, cómo el s e tema de ampliación, cuál es la inversión que quieren hacer, exactamente, qué generaría eso y también llamar a, a, los, a los otros actores que pueden llegar a, a perjudicar o también se pueden sumar a, a estas inversiones. ¿no? Claro. Eh, eh, yo sabemos que、eh, tenés vinculaciones con la UOCRA, porque estás muy cerquita de, de la UOCRA. El NEP, el, el espacio、sí. al que, part que participas, es, está muy cercano a la UOCRA. ¿Y la UOCRA qué, mi qué mirada tiene de este proyecto? Digo, porque se pueden generar puestos de trabajo en el caso de que todo claro, esto salga. A ver, todo lo que genere fuente de trabajo es bienvenido sea. ¿entendés? Más bien la situación que estamos viviendo en el país. Que cada vez hay más, igual como vos planteabas, si hay en que si este gobierno nacional a, a alguien que golpeó fue a, a lo que es la parte de la construcción. Entonces a, se han perdido muchos puestos de trabajo. Todo bienvenido sea. Pero bueno, acá se trata también de, de algunas cuestiones que tienen que ver en qué va y a quién beneficia y quién perjudica todo, todo este tema. ¿no? Bien, ¿vos crees que p e r j u d i c a la cooperativa este proyecto? Y no te, no te lo sabría decir porque en realidad es por eso que lo q uno e u plantea de estudiarlo y, y, y charlarlo y llamar a los, a los actores que realmente tienen que ver con el tema. No soy muy experto en este tema, entonces por ahí es mejor asesorarse y, y saber bien. Y también bien quién, cuál es la inversión real que, que eso plantea. Se habla de, de, de, tanta, de tanta cantidad de plata. De, hacer, de, de poner más poste, de, de, de estirar más el, la inversión fi, de la fibra óptica. Pero bueno, hay que estudiarlo y que por eso recién, ayer fue seguido el ingreso a, a, a la comisión y, y fue bueno. Es un tema que seguramente es polémico porque fue... Fue a largo de, de larga data de, de charlas, estuvimos hasta, hasta tarde charlando y debatiendo el tema. ¿no? Bien, ¿se sabe la inversión que va a hacer Clarín en el caso de que esto se apruebe? Telefónica habla de, telefónica? de algo de, de. te hablo con propiedad porque lo que está presentado ahí es, es, es de Telefónica, telefónica ¿no? dice, claro. Por eso yo después, bueno, puede ser que sea Clarín, no, no, eso no lo sé. Lo que yo digo lo que dice el proyecto, o ¿no? n、eh, enviado por el ejecutivo. El proyecto dice que e、sí, s una inversión de algo de 5.000 millones, algo s í me parece, bueno, no lo recuerdo bien, pero es una inversión grande. Que, bueno, que eso también es una cuestión que planteaban hacer los concejales del PRO, que hay que estudiarlo bien porque son inversiones que, vienen, que sirven para la ciudad. Y, y bueno. Pero bueno, hay que estudiarlo. Yo creo que no, no hay que apurarse. Son temas seguramente sensibles. Hay que escucharla a todos. Si es facultad nuestra, hay que escucharla a todos y, y tomar una decisión. En, en pos de lo mejor, ¿no? Bien, ¿Y, ¿y se puede tratar este año? Mira, lo estamos tratando. Digo, ¿se puede tomar una resolución este año o crees que se puede llegar a patear para el próximo? Y eso no, no, depende, no depende de mí, depende d i g o porque vienen las elecciones, viene, este mes es un mes elección, eleccionario y todo lo que se Mira, haga este, tiene mucho cómo, que ver con eso. El, te comento cómo trabaja el Consejo de l i b e r a n c i Ayer nos reunimos en comisión, se le dio entrada en la comisión, se p l a n t e ó r n varios puntos, nosotros planteamos e l bloque de FREJUPA que teníamos que estudiar el, el tema y los concejales de la UCR pidieron el pase archivo, que la decisión la tome el intendente.、Eh, y el bloque de comunidad organizada planteó lo mismo en poco de acompañamiento de, de la UCR. El bloque del PRO planteó d estudiarlo e también y, de que, y, bueno, y estudiar este tema que planteaba la UCR, si era, si era facultad nuestra o era facultad nuestra, y, y, y ya ir pensando, si es facultad nuestra, de empezar a, a, a convocar a los actores que realmente、eh, corresponden para poder escucharlo. Eso fue un planteo del, del bloque del PRO, y bueno.、Eh, La próxima comisión será dentro de 15 días y ahí c h a r l a r e m o s si es facultad nuestra, ya de empezar a convocar seguramente a los actores que realmente corresponden. Bien, o sea, dentro de 15 días podría ser la semana del 23, que es previo a las elecciones, más o menos. Claro, del 22 ahí analizaríamos s、si, seguramente si, si es facultad nuestra, ¿no?、Eh, todavía por e s o tiempo lo estamos en estudio,、eh, se está estudiando bien la carta orgánica del Consejo para ver si. Que es como plantea la UCR, o, o realmente es facultad del Consejo l i b e r a n t e de, de tomar la decisión nosotros. ¿no? Bien, es un, es un tema álgido, es un tema complicadito, digamos. Sí, nadie, tema nadie se quiere como... jugar. No, es un tema álgido que hay que estudiarlo, como se, ha, se está estudiando también en la, en la Comisión Administrativa el tema de Uber, ¿viste? los taxis, también el tema de los terrenos. Son temas que, que uno los tiene que tomar con seriedad porque en realidad. Vos tenés que tomar una decisión y que tenés que darle un buen servicio a los vecinos, que son los que te votan para que vos estés ahí, ¿no? Bien. El, el, el, este, ¿Este tema o algún otro, pero uno imagina que este tema、eh, rompió el clima、eh, en el, dentro, del, dentro del bloque del, del oficialismo o no? No, para nada. No, no, no, para nada. No, no, no. No, no, no, no en realidad, a ver,、eh, hay. hay Hay, hay concejales que son más cooperativistas,、eh, hay otros concejales que acompañan, hay otros concejales que son,、eh, no son tan cooperativistas, pero, pero sí acompañan. Pero en realidad,、eh, no, yo no, eh, todas las charlas que hemos tenido han sido en función de ver cómo f u e lo mejor para, la, para los vecinos y las vecinas de la ciudad. ¿no? Bien. Lucas, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermesse.、Si、quedó algo por decir, más vale que te escuchamos. No, gracias a vos, Mauro. Y bueno, lo, como te decía,、eh, espero que haya sido claro en la, en la explicación, que en realidad no es que nosotros los frisamos ni nada, sino que los tenemos que estudiar y creemos que realmente es importante.、Eh, son, son temas que hay que, que, que saber bien cómo, cómo actuar. n o Bien, gracias de nuevo, Lucas. Gracias, Maurito. Chau, chau. Lucas Ovejero es concejal oficialista、eh, y presidente de la Comisión de Obras Públicas, donde se está tratando el proyecto del, del desembarco de Clarín en Santa Rosa. Dijo que no lo frisaron, que lo van a estudiar y también dijo que es un defensor de la cooperativa.